Y rápidamente, sí. para usar el tiempo, hay como dos esquemas ¿no? donde hay que mirar lo que está pasando en Brasil. Una, simplemente para preguntarte, a ver qué, qué nos decís vos, acerca de, de que Bolsonaro no está, pero siguieron esas movilizaciones callejeras y ayer de tarde informaban de la llegada de más de 100 camiones. a Brasilia para engrosar las manifestaciones, estaban diciendo que los iban a llevar a un lugar reservado en el sector militar urbano, que es donde se hacen las protestas, no sé, es como un corral que armaron para estas protestas. Exactamente esto, Ángeles. Bueno, buenos días a todos los oyentes, a ti, a Hernán, un gusto hablar con Radio Centenario siempre. No, es exactamente esto, es un corral, estas manifestaciones son financiadas por empresarios, esto ya está comprobado por los fiscales y con la conivencia de la policía federal de rodoviaria, de las, de las carreteras, con la policía, de la policía federal y de la policía militar, que es la policía de los estados, ¿no? y instigados directamente, aunque de manera digamos, velada por Bolsonaro, entonces estamos viviendo una situación absolutamente surreal aquí, sí. que para los oyentes de, de Radio Centenario no es novedad porque Lula se comporta como si todo estuviera normal y las instituciones volverán a, a funcionar como, con tranquilidad pero Bolsonaro entró en la tercera vuelta y sí. conspira día y noche contra las instituciones. Claro. ¿No es cierto que él llama a que no hagan más eso? Él llama y no llama. Ahí está. Entonces él dice mira, eh, eh, mejor no cerrar las carreteras porque esto incluso la, la, la propia burguesía le dio una tarjeta amarilla para decir no, ahí te pasaste. Claro. Claro, no, sí. para paralizar el país no. Entonces él dice, pero es justo que protesten y que vayan delante de los Cuarteles para pedir que los militares hagan algo porque viene el comunismo. Terrible, terrible. Y lo que está planteando Lula es que hay que investigar quién financia estos movimientos. Sí, nada más un, una nota de rodapé para que los oyentes eh, uruguayos no queden muy contentos. No viene el comunismo, viene Lula con algo. Pero bueno. Muy bueno, bastante lejos. Lo, lo, Los fiscales, eh, ya hay pruebas de que estos uh, movimientos son financiados por grandes empresarios, que incluso pagan para que sus funcionarios estén delante del cuartel protestando. Entonces, ahora hay que ver si estas uh, denuncias tienen consecuencia. ¿no? Entonces lo que estamos viviendo ahora es un poco el, la profundización de la crisis institucional. O sea, alguien tiene que frenar esto. Por mientras no se logró frenar nada de Bolsonaro. Pero en algún momento hay que frenarlo. Y yo creo que esto se va a arrastrar por lo menos hasta el comienzo de, de enero. Mm. Eh, Plinio, ¿se, ¿se maneja, se puede decir si dentro de estas reacciones o esta tercera vuelta que decís de Bolsonaro, él intentó apelar también a las Fuerzas Armadas?, Eh, que vimos alguna declaración de las fuerzas armadas ratificando que no hubo eh, problemas e irregularidades en la en la votación pero Bolsonaro puede haber estado sondeando alguna reacción que incluyera a las fuerzas armadas tras el resultado yo, yo sí y no no sí porque Bolsonaro el tiempo eh, todo el tiempo instiga los militares a la intervención Uh -huh. El problema es que el apoyo de Bolsonaro en las, en la, en las fuerzas militares es, eh, es no, no es total. Uh -huh. Y por otro lado, los las fuerzas armadas funcionan en Brasil como una especie de un partido, como un partido político. Uh -huh. Entonces ellos tienen sus intereses y están negociando ahora con Lula la preservación de sus privilegios, que fueron aumentados en, durante el periodo de Bolsonaro. Entonces, los militares hacen un juego muy muy ambiguo. No no le dicen no total a Bolsonaro, pero al mismo tiempo tampoco le dicen sí. Y mm. negocian con Lula la, la preservación de todos sus privilegios. Claro, claro. Lo otro que te queríamos preguntar en el tiempo que tenemos hoy es eh, sobre algunos elementos de la transición que ha comenzado. Nosotros seguimos día a día la agenda que se informa de Lula, pero en cuanto a las designaciones para áreas importantes, eh, claves del futuro gobierno, vimos que aparecieron nombres que se vinculan a la creación de aquel famoso... Eh, plan real del gobierno de, de Fernando Enrique Cardoso de los 90 Plinio Mira, el equipo de transición es un equipo que refleja un poco lo que quiere, que, Lula, que lo que Lula quiere que sea su gobierno un uh -huh. gobierno de unidad nacional entonces la movimentación de Lula es de eh, aislar a Bolsonaro y de quedar todos juntos menos Bolsonaro lo que es un problema porque le va a dar mucha fuerza a Bolsonaro que va a tener el monopolio de la oposición digamos burguesa okay. eh, la, en en la, en la salud el equipo de transición es muy bueno y es pechista total mm. no y fueron ex ministros gente seria que va a ser este esta gestión que hizo Lula en la salud que fue dentro del orden una cosa razonable tal. en la economía es Eh, muy confuso porque hay desde keynesianos eh, gente hmm. de, de, no, de más a la izquierda hasta neoliberales fanáticos eh, académicos y banqueros entonces es mira para cuatro direcciones hmm. yo no sé si Lula lo hizo eso hizo esto por astucia no para no dar al mercado ninguna indicación de dónde para él de, de dónde él irá no parece un poco eh, Neymar Cuando hace sus pedaladas, no, Uno no sabe para qué lado va. Es así un poco que está la economía. Pero eh, esto es lo simbólico, no, con los nombres que apunta. Pero uh -huh. en realidad todos sabemos que Lula va a hacer una gestión económica muy, muy conservadora y encuadrada en los cánones ¿no? del, del régimen de austeridad fiscal. Esto yo no tengo duda alguna. Uh -huh. Sí, está. Lula dijo que. Así salió específicamente a decir que Alkmin no va a ser ministro de su nuevo gobierno, pero es el coordinador del proceso este de, de transición, ¿no? Sí, yo, yo Ángeles, no escuché esta esta uh, noticia de que él haya di dicho que que Alckmin no va a ser ministro. ¿Lo dijo? ¿De quién dijo? Sí. Ah, es para hoy mí mismo. una novedad. Pero eh, Alckmin será un hombre muy fuerte en el gobierno sí. y la demostración que, de que será fuerte es que él es, es el jefe de la transición. Ya tuvo un, encu un encuentro con, con Bolsonaro y hoy día sale la digamos, la fofoca, como decimos aquí, no la noticia de los bastidores, que, que Bolsonaro le pidió a Alckmin que impidiera la llegada del comunismo. Yo me imagino más? la cara de Alckmin, pero bueno, pero yo seguro que sí tendrá mucha, eh, mucho peso. Yo creo que era difícil nombrar a Alckmin como ministro, porque no puedes nombrar un, un ministro que no puedes demisionarlo, ¿no? Sí. Porque es, entonces yo creo que Alckmin no sé el papel que le van a dar. pero seguro que tendrá mucha fuerza en el próximo gobierno. Dice que, que esto lo dijo hoy en el Centro Cultural Banco de Brasil. Una actividad que hubo allí. Puede ser, Ángeles, sí, porque sí. ahora la media sí. quiere hacer el ministerio de Lula y empieza a nombrar a la gente. Sí. Entonces Lula es muy, muy astuto en esto y se preserva para decir, mira, no, yo es que voy a nombrar en el tiempo debido... Y por mientras Lula está negociando con el Centrão y con la derecha para ver cuál es la fuerza real que él tiene y a partir de esto montar su gobierno. Y en esto Lula tiene sus pecados para nosotros. Mm. Es, su principal pecado es que siempre se acomoda al orden, pero no hay duda que es un hombre muy, muy lúcido y capaz y que, va, y que sabe medir la correlación de fuerza con mucha capacidad, ¿no? y, y entonces yo creo que él está esperando saber cuál es su fuerza real para entonces montar su gobierno. O el otro nombre que se está manejando también ya es de la quien resultará tercera en la primera vuelta, Simón Tebet, eh, que ya habría acordado estar al, al frente de la transición en el área social y se menciona a ella como una futura ministra. Más allá de lo que quiera su, su partido, el MDB Plinio? Es posible. Tepech es una, una joven eh, política del MDB vinculada al agronegocio de Mato Grosso mm. y que ganó mucha fuerza en la segunda vuelta porque se tiró de cabeza mm. ¿no? Y, y en, en la campaña de Lula. Entonces, ella sí se, será, digamos, tendrá algún Si quiere, tendrá un puesto de, de importancia en el gobierno. Yo creo que sí. Bien. Eh, algunos, eh, en el caso de ella también se habla de, de que estaría al frente, que una de las cosas que Lula ha salido a, de alguna manera a tranquilizar es que se mantendría esa partida para los sectores más humildes de unos 600 reales, ¿no? que equivalen a unos 120 dólares. Sí, yo creo que eso es una, esa es una emergencia social, ¿no? Nosotros tenemos 33 millones de brasileños que pasan hambre uh -huh. y más de la mitad de la población en inseguridad alimentaria. Entonces este es un, eh, se convirtió en una especie de consenso nacional porque Lula hizo esta propuesta y enseguida Bolsonaro también la hizo, aunque no puso la plata para el presupuesto del 2023, pero con esto todos, todos los candidatos acabaron prometiendo esto, entonces esto se tendrá que hacer, la, el problema ahora es cómo meter todas las promesas conciliar todas las promesas con el régimen muy rígido de austeridad fiscal que se impuso desde el gobierno Temer, y yo creo que esta es la discusión eh, económica más digamos Candente que tenemos en el momento. Claro, Priño. Estas semanas de aquí al primero de enero, la la sede de la transición está en Brasilia. Está en Brasilia en un centro grande que se llama Centro de, del Banco de Brasil. Ah, es un, ahí está. Un, como si fuera un centro de convenciones, inmenso, que cae claro. mucha gente. Y junto a Lula está Almin y está la presidenta del PT. Eso es como equipo que están allí. Glacy Hoffman. Sí, el, el equipo es comandado por por Aukin, que es el jefe, la presidenta del PT que es Glacy Hoffman y eh, a Luisio Mercadante que, que fue senador es un Ajá. viejo cuadro del PT y muy amigo de Lula. Ahí va. Sí. Yo creo que son son esos tres lo que comanda. Pero Bien. el que comanda en realidad es Lula, no. Es un, sí. ni, nadie puede tener la, la menor duda. Lula es el comandante total. Bien. Cerramos por acá porque ya llegamos al mediodía. Gracias, como siempre, Plinio, por la paciencia y por estos minutos para nosotros y la seguimos la semana próxima. Seguimos la semana con la seguridad que Brasil siempre ofrece una buena novela por semana. <risa> sí. un, un, fu un fuerte abrazo a todos los oyentes y a ustedes. Igualmente. Hasta pronto.